Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y en esta oportunidad es en el libro de Números. Les invito a que busquen en el libro de Números el capítulo treinta. Capítulo treinta del libro de Números. Dice así la palabra de Dios. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, Esto es lo que Jehová ha mandado.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 o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a Helio de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre Elia. Los confirmó por cuanto calió a Helio el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de Elia.